fronteras del futuro. Pues en el presente ya nos está convirtiendo la realidad en una realidad hipotética, falsa. Estas eh, noticias, las fake news en el futuro. ¿Qué pasará fronteras en del futuro? Con Javier Sebiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Quilosa, Quilosa. Buenas noches. La inteligencia artificial contra ellas. Contra las eh, falsas noticias Y contra los mensajes de odio. Es un prototipo, eh, todo ello proyectado y promovido por la Universidad del País eh, Politécnica de Valencia, por, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y e Universidades y participa en la UNED y la Universidad de Barcelona, y colabora también la Policía Local de Valencia, que es la entidad promotora observadora, es decir, es, se supone la entidad final a la que va destinado este prototipo para poder utilizarlo para combatir estas falsas noticias y estos mensajes de odio. El prototipo se llama Miss Misfaking Faking Hate, y eh, eh, lo que hace es que por ejemplo en el caso de las noticias falsas identifica, las identifica a partir del análisis automático tanto del lenguaje utilizado como de las emociones que subyacen a esos, a esos mensajes ¿no? eh, lo que ocurre a día de hoy es que Por medio de las, de las redes sociales, los medios sociales de comunicación, muchas personas solo reciben la información que concuerda con sus creencias y ello lo que origina es una burbuja de información. Es decir, solo escuchas o solo estás atento a las noticias, la información que concuerda con lo que tú piensas. ¿no? Eso lo que produce es un aislamiento intelectual de, de las personas que solo se nutren de ese tipo de información. Un efecto perverso es que cuando la información corrobora nuestras creencias, tendemos a compartirlas en redes sociales y demás, sin llegar a comprobar la veracidad. Claro, ¿no? ese es el problema. Sí, es el problema. Y, y esto, diferente claro, no es objetivo. No, no, no exactamente, ni claro, existe para, claro. para este tipo de personas. ¿no? Esto, eh, lo que origina es la, eh, el, el aumento de la propagación de la desinformación, es decir, Exacto. de las falsas noticias, uh -huh. de, los fakes, de las fake news. ¿no? Además, Ocurre que en redes sociales el anonimato con el que se producen estas, estas noticias favorece aún más la propagación de un lenguaje agresivo, de, un, de los mensajes de odio y, y de los eh, mensajes exclusivos. ¿no? Lo que ocurre es que En determinadas circunstancias, en muchas comunidades, lo que induce y promueve es una separación entre sus miembros ¿no? por mmm, la propagación de estas falsas noticias y de estos eh, mensajes de odio, ¿no? eh, es decir que cuando una persona ya eh, interioriza esos mensajes, lo que hay es una escasa argumentación de los contenidos de esos mensajes y eh, la única argumentación que hay es ah, va a ser insultos y, sin, y los, y sin los llegar, trolls correspondientes y sin llegar a dilucidar lo que puede ser eh, verdad, de lo que puede ser mentira. Bueno. Eh, en este análisis que, ha, que hablábamos que hace la inteligencia, esta máquina, eh, todo por medio del, del aprendizaje eh, profundo, el deep learning del que ya hemos hablado en, en, en este programa en varias ocasiones, eh, analizando estos conjuntos de datos llega a identificar noticias falsas a partir del análisis automático tanto del lenguaje utilizado como de las emociones que subyacen, es decir, que van más allá del mero le lenguaje. Um, es capaz de discernir emociones básicas como eh, esas emociones de, de esos mensajes y, a, y saber si detrás de esos mensajes hay miedo, hay ira o hay sorpresa, ¿no? Por eso de, de, esta máquina es capaz de discernir esas, esas emociones, ¿no? De momento eh, lo están haciendo con información escrita, pero ya están trabajando eh, también con imágenes, ¿no? Para ah. pa, a, a, eh, poder discernir tanto eh, falsas noticias como eh, mensajes de odio en escrito y por, solo por imágenes ¿no? lo que hace es extra, extraer una serie de patrones lingüísticos de este conjunto de datos que se le da a la máquina y de ahí la máquina por el deep learning por el eh, aprendizaje profundo va aprendiendo automáticamente y va monitorizando sistemáticamente si ese tipo de, de lenguaje eh, se emplea en nuevas conversaciones en, en, en las redes y entonces identifica Eh, si el, el, las expresiones que la, que, que, el, que la inteligencia artificial ha aprendido que son exclusivas, que son falsas noticias y tal están presentes en unas nuevas que va, que va eh, escrutando entonces identifica que ahí hay una falsa noticia, una fake news o hay un mensaje de odio ¿no? y además yo me imagino que con ese lengu lenguaje o ese aprendizaje profundo llegará un momento en que sabrá identificar ¿de quién es claro, ese eh, mensaje exactamente eso es el siguiente paso que a, a ver si nos da tiempo a, a ver los haters es el último paso en el claro, que están aunque ya estén pensando. anónimos bueno, ya lo por el lenguaje que se utiliza dice este es de fulano lo que, lo que hacemos es identificar desinformación tanto textual como visual con estas técnicas de lenguaje del lenguaje profundo y en, eh, lo, lo está haciendo lo está empezando a hacer en diversos eh, eh, idiomas no solo en español valenciano etcétera sino en inglés francés le están enseñando ...la inteligencia artificial a eh, tener, eh, documentarse, por así decirlo, en diferentes, en, en diferentes idiomas. ¿no? Y también va a tener la capacidad de discernir si el autor de ese mensaje, o esa falsa noticia, es una persona o si es un bot, si es una máquina, que también tiene una serie de características especiales que la inteligencia artificial es capaz de identificar. Para el caso de los mensajes de odio eh, lo que hace es que detecta el lenguaje agresivo y el propio mensaje de, de odio monitorizando también por medio de un enfoque terminológico, es decir, aprendiendo eh, eh, enseñándole cuáles son las expresiones, expresiones eh, en, con las que se eh, relacionan esos mensajes de odio y ese lenguaje eh, agresivo y discriminatorio y extrae el eh, Los términos y los patrones lingüísticos para, en sucesivas eh, muestreos, eh, identificar en qué mensajes existe ese odio, existe eh, eh, ese lenguaje agresivo, bien contra mujeres, bien contra eh, inmigrantes, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, sí, existe un proyecto en el que todavía eh, están, es un próximo reto, por así decirlo, que es clasificar los patrones y los rasgos de personalidad de quién está detrás de esos, de esos mensajes, es decir, de los conocidos como haters, ¿no? Uh -huh. De los que intentan propagar esos mensajes eh, falsos, de odio, etcétera, etcétera. Es decir, ahora no... Con esta eh, eh, en cuanto ponga, se ponga esto en manos de la policía en principio policía local de Valencia sí si sabrá y podrá incluso casi llegar a quién es el eh, en, de dónde sale la fuente esos mensajes de odio que tan frecuentes, por desgracia, son en las redes sociales, ¿no? Y contra de, a, a, que a, aunque están tipificados como delito en el Código Penal, pero muchas veces se quedan sin identificar sus autores, con lo cual se queda sin llegar al origen del, del problema, uh -huh. porque esa persona o esas personas que intentan difundir ese mensaje de odio, esas falsas noticias, evidentemente tienen mm, rienda suelta para, mm, porque saben que, que de momento es muy difícil llegar hasta ellos y por tanto es aplicarle los, eh, las leyes la, el, el, eh, eh, sí, el código penal correspondiente ¿no? las, las leyes del código penal correspondiente pero una vez que este, este reto este siguiente reto de identificar a los haters se sepa cómo y hasta dónde llegar por medio de, la, de todo esto evidentemente en redes sociales yeah, como yeah. más fácil será si esto está publicado en un medio evidentemente el medio es el que se hace responsable de haber publi o se debería de hacer responsable de haber eh, publicado estas falsas noticias. Será un arma más para evitar esos fake news... Sí, habituales... ...en personajes claro, como claro. Donald Trump... Sí, para, sí. Eh, ...para evitar esos mensajes de odio... ...sin sentido... Bueno, pero es en, muy fácil ...en algunos eh, casos en. En ...es decir... Eh, ...cualquier noticia que salga de, de Donald Trump... ...hay que ponerla en duda... Sí, bueno, pero, ...y pero y hay que creo en duda que cada uno tiene cosas. su sistema... ...aquí tuvimos... Claro. Permito, ...aquí tuvimos a una historia de hace poco... ...a José sí. Luis Corral... ...hablándonos de la verdadera historia... ...del Cid Campeador... Sí. ...es decir... ...nosotros en Cid... ...siempre hemos tenido una, una, una, una idea... ...que es totalmente equivocada... ...el Cid Campeador no era más que un mercenario uh -huh. que luchó con los cristianos contra los musulmanes y luchó con los musulmanes contra los cristianos. No es como algún político ha difundido en esta última campaña diciendo que aquí todos deberíamos ser el CID, campeado y hacer porque, Cid campeador. Exactamente, porque eso Exacto. es una sí. fake news, eso es un sí, sí. mensaje totalmente erróneo, un mensaje eh, muy, muy claro en este caso contra los musulmanes cuando el CID. Cuando el CID. ...combatió con los musulmanes... ...contra los cristianos, como muy bien José Luis Corral nos dijo cuál es la verdadera historia claro, porque es había muchos reinos de taifas y entonces le contrataban, pero era también un... estuvo al servicio del rey Alfonso sí, VI que, de claro, pero era lo que había en aquella época pero lo que ha trascendido a la gran po a, a la gran masa de población es una historia equivocada que claro, claro, favorece y, solo y la utilización a, a un de un mensaje de odio para, para, eh, utilizarla en los mensajes de odio, en las fake news utilizar la historia para construir una realidad que interesa porque da votos. Una falsa, una falsa eh, realidad, una fake news. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias a vosotros. Fíjate.